Buenas bienvenidos a Barullo en Radionauta Programa 26 Ya programa 26, 26. ¿Cuánto decís que hacemos este año, a fin de año? ¿A cuánto y... llegamos? y Yo creo que vamos a andar cerca de los 30 y... ¿Llegaremos a los 40? Mm, va a ser difícil, pero 35 vamos 35, apostamos un... por un 35 Yo 35 es un número que me la juego está bien, está bueno. Mañana lo juego a la quiniela no, no, mentira ¿Cómo están todos? ¿Cómo andás Bren? Aguantá que no te escuchamos, estamos medio sordos Tenemos un problemita en el oído Va, yo por lo menos que Siempre tenemos el mismo inconveniente con esto Y es que si, si nos el queda micrófono? el micrófono apagado Vos decís que esto ahí era está, Era está. el problema del micrófono Buenas noches, audiencia Buenas noches, Bren ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo andás? <ríe> ¿Cómo, andan? ¿Cómo andan, Gastón? Nico, Tochi ¿Es la Tochi? manera de presentar barullo? <ríe> sí, como siempre <ríe> Buenas noches, lema Que está del otro lado del Alema, vidrio acá, que Volvió a trabajar, Alema Bien, Ema. querido Muy bien, guarda, muy guarda. bien Alema Volviendo a laburar El próximo Moyano Oh, ah, por Dios Tochi, ¿todo bien? De 10 Sí, todo ¿Qué tenemos para hoy en la columna? Hoy vamos a conocer un poco a Javier Malosetti Un bajista, conocido como bajista Pero un, un genial músico Bueno, vamos a repasar su vida Y, y conocer un poco más Le vamos sobre a dar el... al bajo un rato Che, ¿qué han hecho el fin de hoy? de fiesta, tuvimos de fiesta Hay que fiesta. reconocerlo, hay que reconocerlo de Terminamos tipo 7 y media de la mañana Acá con el compañero Gavio Así que, bien, la pasamos bien la pasamos en la fiesta mira que bien, en lo que es la juventud, no tengo que decir que realmente no tengo la misma suerte Apenas salí un rato a la peña y, y así como salí volví, Ajá. sobria eh. no, Está bien también, no, no. yo dije fiesta, no dije que, que había pasado de copas ni Cada nada Cada uno disfruta de su manera Claro, por favor Bueno, gente, eh, hoy tenemos un programa cargadito de información ¿eh? Cargado, cargado Sí, la verdad que han pasado muchas cosas esta semana Siempre pasa sí. muchas cosas y esta semana hay datos nuevos y copados Vimos recién algo en internet, así que vamos a andar hablando un de todo de internet, a internet. Sí. Nico, ¿cuál es la consigna del día de hoy? Lo voy a titular como frases o momentos célebres. Pero te, ¿de dónde sacás todos los, todas las semanas consignas? Yo tengo una Wikipedia. Vos tenés un montón de, de locos colaborando para hacer consignas, ¿no? Y tengo no, son cuatro nomás, 4, ah, bueno, pero bien. Vamos vamos redondeando el salario, me me cuesta Eh, ah, les pagás Y es que si no, no me laburan Pero lo, tenés, no labura lo tenés en blanco, me imagino Sí, sí, sí, está Ah, ah bueno claro. Nafim, No gano nada, eh, no gano nada Pero bueno, <risa> tengo, tengo gente Así que te decía, frases de momentos célebres Frases de momentos célebres de qué, de dónde De que hayas visto, de qué recuerdes Por ejemplo, te tiro un, un momento célebre A ver un ejemplo, para que la un gente ejemplo, se ubique pone, Un momento célebre de Mirta del Gran No es cuando está comiendo con las personas y come algo Es cuando se le escapa la, la frase, la frase de, de mierda, carajo Esos momento momentos célebre. célebres, creemos, y queremos también, ojo, no todos van a ser pero momento célebre bizarro o momento célebre bien. La mayoría van a ser bizarros y alguno que otro tenemos ahí un, un apartadito político, momentos políticos. Sería no sería un momento célebre, sería un momento decadente. Sí, la, la frase célebre de los políticos siempre suelen ser decadente, decadentes. Justamente. Así que invitamos a que nos Pongan en Facebook, ahora vamos a estar poniendo la consigna Y esperamos respuestas ¿Cómo es el Facebook? perfecto Alternativa Barullo, Barullo con Y Barullo con Y, cambió ahora Estamos renovados Estamos haciendo una campaña en contra de la doble L De la H De dejar una sola B Para evitar confusiones De sacar sacar la C y dejar la S Es terrible, o sea, ustedes están en contra de la Real Academia Española Sí, sí, sí, nos vale ni hablar Ah, tremendo Queremos la Real no, Academia no. Reoplatense Sí, claro No, no, no Con R de revolución Sí, sí, sí Real sí. revolución A las reglas las rompemos todas ah, Real Academia mía. Barullera, sería Me pues gustaría ser Me gustaría es. Pero no real, porque no somos reyes Claro ¿O no? Sí, sí Para no. qué sé yo No, no, fin no, de no para nada El fin de fui a ver una banda Me darás mi hijo fui a ver ¿Está buena, che? Estaba buena, estuve con los muchachos un rato ¿Me ¿Eh? convidieron algún sanguchito? Algo me convidieron un sanguchito, un vinito Después fui a un festival de rock progresivo Me pasó algo muy gracioso ¿Qué, ¿Qué, ¿qué te pasó? Ay, por Dios Gastón ¿Después nos vas a contar? Después les cuento, después les cuento Ajá. lo que me pasó ah, bien, Con bien. unos muchachos brasileros wow. Ah, bueno Sí, sí, estuvimos unos hablando garotos, eh, ¿sí? Estuvimos hablando en portugués International Sí, sí Muy bien Me miraban con cara rara como diciendo Vos sos medio pescado Pero, pero me convidieron un vinito, un sanguchito de miga Así que todo bien Buena onda Arrancamos entonces el barullo de hoy con un temita de Me darás mil hijos que temblaban sin sonido más que el tren que te alejaba de este infierno una vez más no quise mirar más alto por temor a quedar ciego sin poder más que llorarte sin poder ni respirar Fui como un a la deriva no había consuelo no había ni puerto ni que me guiara a tus besos. Perdí la calma y el deseo, mar del sueño, tuve sed de besos cortos con el cielo y me estrellé, yo fui quien inició el fuego y derritió nuestras alas, ahora guardo las cenizas de lo que hubo alguna vez. Fui como un barco a la deriva, no había consuelo, no había ni puerto ni Me arrastré hasta tus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 Buenas noches, otra vez estamos en la columna política de columna Barullo. Columna política de Barullo. Barullo con Y, dijimos. Sí, ahora Barullo con Y. Ah, vamos perfecto. a imponer ahí la Y. Sí, sí, sí, de a poquito. De a poquito, viste, Porque todo es un proceso. De a poquito lo vamos a ir este, haciendo brutos a todos. Claro. Este, bueno, hoy eh, tenemos varias cosas para comentarles. La verdad que la semana pasada fue una semana agitadísima, no solo por lo del Ministerio de Educación, que ya estuvimos contando que estuvo tomado por más de 2.000 trabajadores, Eh, durante casi dos semanas Que bueno, felizmente pudieron eh, lograr que se vuelva atrás Scioli volvió atrás con la medida de recortar el 10% En viáticos y horas extras Así que bueno, finalmente se logró que esos 2.000 trabajadores Se impusieran ¿no? con la toma del ministerio Y este pongan en aprietos al gobierno provincial Para que les devuelvan su dinero la verdad Entonces que estamos que, contentos. Demuestra ¿no? que la lucha sirve. Exactamente, con lucha y organización. Si no no hay forma de que los y... gobiernos este hagan algo para ...para revertir sus barbaridades, ¿no? Sí, mirá que Scioli es cabeza dura también, ¿eh? Y sí, sí, sí, sí. No tiene ningún a ningún blandito. ¿eh? No, la verdad que no. La verdad que su historial y, y todo lo que piensa y, y suele definir en su sí, gobierno... Sus, es... sus políticas no son muy... No, no, son bastante exclusi... exclu... excluyentes, perdón. Excluyentes. este Bueno, y queremos comentarles en relación a, a este tipo de gobernantes que eh, otro ejemplar que tenemos en la capital federal, Mauricio Macri, este decidió vetar la ley de aborto no punible, que es una ley que rige a nivel nacional, eh, que, bueno, que además fue sancionada en la legislatura el 28 de septiembre pasado, porque consideró que excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo del 13 de marzo último. no Digamos, a ver, lo que se había planteado en la legislatura era... Una ley de aborto no punible Para los casos en que la mujer Era eh, violada O sufría riesgo ¿sí? Y entonces bien. había que defender La vida de la madre bien Eso es lo que dice la ley eh, Resulta ser que Además del veto eh, Siguió en vigencia una resolución Del Ministerio de Salud porteño Por la cual Se establecía el procedimiento Que se aplicaba para eh, los casos De aborto no punibles en la ciudad ¿No? que son reglamentaciones que tienen que ver con lo sanitario, ¿no? y se aplicaban a cada hospital y tenían que ser cumplidas. bien Al vetarlo, este queda por fuera la situación de una chica de 32 años que al, al ser eh, violada eh, repetidas veces, había iniciado un juicio y en, en razón de esta ley había este ganado el fallo para que se pueda hacer el aborto. Bien. como macri no tuvo mejor idea que publicarlo en su boletín oficial este, por supuesto las organizaciones procatólicas y digamos desde de la iglesia en relación a, a, a, a los contraabortistas, este bueno salieron de hagamos con sus herramientas legales a directamente eh, digamos vetar ¿no? a, a poner un fallo que diga, no, nosotros no estamos de acuerdo y este de alguna forma impedir, ¿no? judicialmente que la chica de 32 años pueda hacerse el aborto. Resulta que bueno, se armó un revuelo bárbaro en el día de hoy. Supongo los medios han estado este, todo el día pasando esto y porque bueno, eh, organizaciones de mujeres sí, y demás, de temas del día va a ser de la semana. Es increíble cómo puede alguien ajeno a, a la persona decidir sobre ella que no puede decidir sobre su propio cuerpo Sí, es terrible es verdaderamente terrible que un tipo como macri que, que ni siquiera sé si lo, si lo si lo quiere hacer o no uh -huh. pero es como presionan como a través de el poder que logran estas organizaciones poder o, o no sé, la sí. influencia que tienen Sobre los políticos también Además terrible que la presentación judicial Fue hecha por una organización ultracatólica Se llama pro Profamilia pro familia no recordaba el nombre cuando, cuando es terrible que la mujer De 32 años Es víctima de una red de trata ¿Sí? Entonces estamos hablando de problemas serios Donde la mujer se ve directamente este, Violentada Por redes Que están Eh, trascienden lo gubernamental los narcotráficos los narcotraficantes los este, digamos todo lo que es ilegal y, y tremendamente eh, siniestro que hace de una red de personas ¿no? que, que inclusive te, te, te chupan te, te hacen desaparecer te llevan a otro país te este, te prostituyen es realmente lo, eh, terrible lo que está pasando y terrible que un grupo de personas eh salgan a, a a limitar a esa persona que pueda decidir sobre su cuerpo y más en una situación tan tremenda como esta solo porque consideran que un dios dijo en algún momento que no, o sea, en su dios, porque ni siquiera digamos es sí, algo que, que pueda probarse, es una cuestión de fe y que y que bueno, y que bueno, tiene todo un correlato detrás, que es la iglesia que es una institución la más poderosa y demás, ¿no? Es realmente terrible En este último tiempo se, se viene hablando muchas cosas sobre el aborto no Se, se está militando por, por una ley se, eh, sí, no sí. Muchas agrupaciones, la gente está tomando cada vez más conciencia Se está despegando un poco de las ideologías de la iglesia Exactamente Se está trabajando, se está manifestando en contra de la trata uh -huh. Y de golpe sale este tipo a vetar eh, este artículo Sí, la ley de aborto no punible Este es... es que es lo más básico Es vergonzoso Es evidente que las manifestaciones Que se dieron hoy De todas las organizaciones Que están a favor del aborto De un aborto legal, seguro, gratuito este Bueno, dieron lugar A que el gobierno de la ciudad Haga un mea culpa Vamos a ponerle muchas comillas A todo esto que estamos diciendo Y vaya para atrás ¿Sí? con este, el veto de, de la ley de aborto en, en la capital federal. Este, y bueno, salió la vicejefa del gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal, eh, quien anunció que el Estado porteño va a apelar el fallo de la jueza que este, impidió que la mujer de 32 años pueda hacerse el aborto en el hospital Ramos Mejía. Eh, bueno, queríamos comentarles que entonces vamos a estar al tanto de estas situaciones Realmente nosotros creemos que la única forma, de así como lo que pasó con el Ministerio Y así como lo que les voy a contar ahora sobre Alfonso Severo El caso de la persona desaparecida durante un día Eh, que era un testigo clave de la casa de la causa de Mariano ferreira son casos en donde solamente se eh, retro se, se avanza y se logra que el poder no haga digamos lo que lo que quiere para seguir manteniendo su, su poder si salimos a la calle ¿no? y si nos juntamos todos y si eh, de repente hacemos que los medios no tengan otra opción ...que tomarnos en cuenta... ...que incluirlo en la agenda... ...y que incluirlo en la agenda... ...y de alguna forma hacer ruido, ¿no? Porque si no salimos a la calle realmente no pasa nada... ...si no tomamos un ministerio no pasa nada... ...si no hacemos un, un, un, un congreso... ...bueno, no, no se le llama congreso, pero una... ...asamblea... ...asamblea gigantesca... Eh, ...en distintos puntos del país y reunimos 30.000 mujeres... El aborto no es eh, el, el tema del aborto no sale en los medios y por supuesto eh, los gobernantes claramente hacen lo que lo que sí. les conviene a ellos y que, que por su supuesto no, imagen, no nos conviene puntaje, a nosotros los que le miden mejor en las encuestas exactamente con respecto al tema del aborto quería recomendar un tema que es de amparo ochoa llama ramona que lo pueden escuchar está en youtube Ajá. muy sí, bueno está muy bueno ¿no? Sí, sí, sí recomendarlo sí, sí. simplemente Bueno, en relación a la causa de Mariano Ferreira, que venimos siguiendo este, programa a programa, eh, Alfonso Severo era un testigo clave de la causa, iba a declarar el miércoles 3 de octubre pasado y bueno, eh, de repente no llegó a declarar, fue um, secuestrado eh, digamos, en el término de unas horas, la familia lo reportó como desaparecido. Eh, lo loco fue que, bueno, esto fue entre el miércoles a la noche y el jueves a la mañana que empezó a estar la noticia en los medios. El jueves a la tarde, tanto en Capital Federal como en La Plata y en otras ciudades grandes del país, se juntaron miles de personas y se armaron marchas, y, al, y las marchas fueron convocadas en tres comunidades ...tres horas, dos horas... ...yo creo que eso Realmente fue fundamental... ...realmente eso es tremendo. Sí, sí sí ...porque no se dejó pasar tiempo... Ni, ...ni siquiera a meter excusas estúpidas... ...como ya han pasado en otros casos... ...por sí. parte de los gobiernos... ...no se permitió nada de eso... ...no se permitió una duda... si estaba desaparecido... ...se tenía que reclamar... ...la aparición con vida sí. ...ese mismo día... ...no había vuelta que darle... ...en un testigo clave... ...exactamente... Eh, ...claro... Eh, ...Severo iba a... ...de alguna forma... Eh, ...denunciar todo lo que estaban haciendo... Eh, pedraza, Las Patotas, este, todo lo que había pasado el día que mataron a Mariano Ferreira en, en la manifestación este, con los tercerizados del ferrocarril Roca y de alguna forma iba a dejar muy en evidencia que efectivamente ellos son los, los asesinos de Mariano no solo los 17 imputados sino algunas otras personas que no están este, imputadas en esta causa Pero sí a Pedraza, sobre todo, que es el más poderoso, ¿no? El secretario general del gremio, el tipo que además tiene empresas tercerizadas. Su mujer es la dueña de esas empresas que tercerizan este, trabajadores, que son trabajadores que están en negro, que no tienen ningún tipo de derecho laboral y demás. este Bien, por eso Alfonso Severo era un testigo clave y por eso fue este secuestrado y yo creo eh, que... Eh, realmente si no fuera porque todos salimos a la calle todos salimos a marchar y a denunciar por todos los medios que teníamos a nuestro alcance que esto era este una provocación al igual que eh, y que era que se, se, asim, se asemejaba muchísimo al caso de Julio López, de Julio López. Eh, realmente no, no creo que hubiera vuelto a aparecer además también lo que se, creo que había presencia que... En, la, en la marcha era la defensa de la democracia, de los derechos que teóricamente da la democracia. Sí, vamos a ponerle comillas a la democracia también. Claro que sí, pero estamos todavía trabajando en esta democracia, la estamos mejorando, uh -huh. y estas cosas no pueden seguir pasando. Además de ser sí. una marcha por la reaparición de Severo, era una marcha en protesta de que estos tipos no pueden hacer lo que quieren. Y, de, y dejaron en evidencia, obviamente, la culpabilidad, el miedo, uh -huh. son unos cobardes, y eh, bueno... Sí, todo lo que ya sabemos que suelen hacer cuando este cuando no tienen más herramientas para poder para poder seguir manteniendo su, su, sus quintas, digamos. La mafia que hay detrás de todo eso, eso dejan en evidencia la mafia que son. Exacto. Sí, la verdad es que este, bueno, creemos que eso, ¿no? Que, que tenemos que salir, seguir luchando como podamos desde el lugar donde estemos, este, desde el lugar de trabajadores, estudiantes, eh todo tipo de, de persona que, que esté haciendo algo en su vida, bueno, tiene que poder este, aportar un grano de arena y estar atento a que estas cosas nos pueden seguir pasando nos van a seguir pasando y este, eso ha aumentado con una crisis económica que se puede llegar a venir en cualquier momento este, vamos a tener que estar aún más alertas porque vamos a tener que estar mucho más en la calle eh, bueno, nada queríamos comentarles que es Félix Díaz eh, ha sido nombrado miembro del Consejo de la Presidencia de la APDH. La PDH es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Eh, la verdad es que estamos también lo felicitamos a Félix Díaz, un compañero de barullo, amigo. Sí, un, un amigo de la casa. <ríe> un amigo de la casa, este el Caralle, el, el Sí, el cara de la comunidad con la primavera de formosa la verdad que que sea miembro de, de un consejo de derechos humanos habla de que realmente se ha dado una lucha este muy fuerte y con, con muy buenos resultados este en relación a, a los derechos de los de los aborígenes en, en Formosa los pueblos originarios Escucharlo hablar, la simpleza con la que habla explica cosas tan profundas y con la que se manifiesta y, y defiende los derechos humanos, es, es meritorio lo que, sí. que ahora esté en ese contexto Sí, la verdad que sí este Bueno, le mandamos un saludo a Félix desde acá Y por último, queríamos comentarles que se ha encontrado eh, la nieta número 107 Así que también estamos contentos por eso. Estamos contentos. Hoy trae una columna eh, bastante hoy, hoy positiva, bastante che. optimista. Bastante optimista para mí, para mi medio. Este, eh, sí, hoy que hoy justo, que no vino nos, el Pato. ya, le mandamos un saludo al Pato también. Debe estar viniendo en viaje el Pato. Sí, puede ser. Por decir? ahí quizás nos está escuchando. Mira, quizá. Este, ah, y a Eli también Egli que también. tampoco viene. Le mandamos un sí, abrazo. Sí, sí, acá nos, nos, nos chiflaron a Eli. Este, bueno, y les comentaba que ...que está la nieta número 107... ...con nosotros ya... ...este, recuperada... Eh, ...hoy se hizo una conferencia... ...Abuelas de Plaza de Mayo... ...a la mañana es una conferencia de prensa... ...y... ...y bueno, la verdad que... ...que la situación, como todas... ...las que tienen que ver con la última dictadura militar... ...son terribles... ...las condiciones en que la madre tuvo a... ...a su hija, bueno, obviamente encadenada... ...en cautiverio... Eh, estuvo secuestrada en el 78, en el, 78 el padre de la chica también eh, estaba pero preso estaba en preso en la cárcel con presos políticos claro y la madre uh -huh. eh, y la madre eh, este, llevaba cartas de los presos hacia sus familiares ajá sí sí sí sí se ve que al gobierno no le gustaba mucho esto. no la verdad que no así que ella obviamente es este, secuestrada y desaparecida, o sea, detenida, desaparecida durante un año aproximadamente y después, este por suerte, queda en libertad y ahí empieza la búsqueda eh, que no terminó hasta el día de hoy de su hija. Así que, bueno, fue muy emotivo ver el, la conferencia, la rueda de prensa en donde, nada, las dos hablan y están ahí un poco como, como muy emocionadas como es estos casos. Es increíble la lucha que lleva adelante, que lleva adelante abuelas. Sí, verdad, 107, sí. Nietes, 107 sí. nietos, 107 nietos. <risa> nietos. Sí, la verdad que es mucho. Ya, eh, bien, sí. bien, bien. Sí. recordemos que fueron Quedan desaparecidos, 300. 500 bebés fueron desaparecidos ¿500? en la dictadura militar Ajá. y 30.000 desaparecidos. Claro. Ah, entonces dije mal el número, si sí es efecti <risa> efectivamente falta más de la mitad. Vamos, chicos. <risa> Todos los que tengan entre eh 30 y 35 años creo que es en lo, entre los que hayan nacido entre el 76 y el, el 83 ponerle 82 este por favor si tienen dudas o si no se ven parecidos a su familia o si tienen algún familiar milico o algo acérquense a abuelas porque es evidente que pueden ser este uno de nuestros nietos este Todavía no he no encontrado Y van a seguir apareciendo más Sí, claro que sí El último había aparecido el 7 de agosto Mirá, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Javier Gaona Miranda Ajá, mira Bien, bueno, eh, entonces terminamos la el segmento Terminamos el segmento y nos despedimos, nos despedimos con un tema de Amparo Ochoa Muy bien, lo encontraron Chiquillos que Tiene que alimentar Marimba de dos a diez Que preguntan sin cesar Con sus queridas de angustia ¿Cuándo volverá el papá? Su esposo hace dos meses pues Ramona empezó a notar que estaba esperando un hijo que el doctor le pidió jamás lo podrá ocultar hizo consulta barata medicamento animal y con un fuerte dolor y con fuerte dolor se comenzó a desangrar se fue apagando de a poco confundida, ve sal grito cuando se moría por dios no soy criminal a ramón a la enterraron vecinos y paridad su esposo no supo nada sus hijos se la cuando así terminó una vida igual que esta y tantas más así se mueren los pobres así se mueren los pobres estirar el oído hacia nuestras voces dispersas, un poco más allá o más acá, barullo, mañana es hoy. Continuamos en Barullo en Radionauta Cuando ya nos vamos acercando a las 11 de la noche Les comentamos que nos trajeron la revista de Garage Así que les mandamos un saludo a toda la gente Que se viene con una entrevista al Perro Diablo Lo conozco el Perro Diablo Estuvimos la otra vez tomando unas cervezas ahí Mirá que contacto sí. que tenés Alcorso Gómez Brazo Armado Cine Y el canto Sí, sí Canto del Cuerpo Eléctrico Bueno Nico, ¿qué pasó ahí? que nos mandaron? Te decía que tenía algo, algo mío raro para contarte Eh... Una conocida nuestra eh, Resulta que saca fotos Le gusta sacar fotos y Cuenta, acaba de publicar Que hace un tiempo atrás le eh, la contactaron Desde Holanda para leer, pedir una imagen Para la portada de un libro Dijo que sinceramente no se lo había tomado muy en serio No creía mucho que pudiera ser verdad Pero igual lo aceptó, les dijo que sí Que le creó el permiso Y el primero de octubre, según le habían comunicado Se publicó el libro y... Así que le pidieron la foto desde Desde Holanda Desde Holanda Para la el, tapa de un libro. Para el, el libro se llama... Pandemonium. Pandemonium. De wow. Lauren Oliver. Pandemonium. Y, y en la portada, bueno, es la foto de, de una de Gia Abregu, no sé... La de la piba de la foto. Claro, la chica de la foto es Gia Abregu, que acostumbra a sacar fotos. Es fo ¿Está escuchando? Fotógrafo. Sí, estábamos dialogando con ella recién, así que le... Le, le, le mandamos un saludo, felicitaciones. Más y cuando nada, quiera hacemos una sesión de fotos con barullo. Por favor, ¿Eh? eso sería... Un lujo. ¿O oh, no? Sí, ni hablar. Así que, invitar a que, como para difundirlo también, que la gente que se dé cuenta que a veces, sacando haciendo sus propias cosas, medio eh, sin tener a nadie que, lo, que los difunda, siendo ellos mismos los que lo hacen, se pueden lograr muchas cosas. Bueno, si tuvo la suerte de salir en la portada de un libro. Se le va a complicar para leer el libro. Sí, va a estar es complicado en para de... entender la historia. Pero, aprendiendo, vamos a ver cómo se hace. Primero hay que conseguir el libro...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 Su balcón otra vez se Y está jugando a hacer color Con el puño ocho trizas De tanto golpear puertas que no abrirán Welcome to America El pasado golpea este mundo de hoy Donde todo es paredón Falopa, fútbol, rock and roll El presente de desnuda El futuro de ayer el mañana que se fue Muriéndose antes de nacer Abrochense sus El tiene razón, jodida civilización. Y si la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿qué callado está el Señor? ¿Acaso el cielo lo enmudeció? Abrochense en su cinturón.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 Mucha la radio está buenísima, aguante la bocra Uno Dos Tres Vamos chicas, vamos Un poco más, un poco más Si Uno Dos Tres Si, uno, dos y tres Si, uno, dos y No te quemes dos, la cabeza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 Estamos en Barullo, en Radio Nauta. Sí, acá seguimos. Eh, queríamos comentarles que tenemos eh, un programa Amigo. ¿Un programa Amigo? Sí, sí, sí. Ahora les amigo. voy a les voy a comentar cómo se llama. Está en FM Difusión de Berizo. Ah, sí, un programa Amigo. Los vimos el otro día en la marcha. Los saludamos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Te ves más vos que no nos saludaste. Sí. Está bien. Pero bueno. Tenemos dos programas, amigos, entonces. Ah, Uno se llama La Psicotrópica, la psicotrópica que, que está los martes a las 6 de la tarde. Tu hoy le mandamos saludos a toda la gente que hace la psicotrópica. Sí, muy muy buen programa, muy buen programa. Y bueno, y tenemos otro que es de compañeros de la organización del Partido de los Trabajadores Socialistas. Ajá. Ahora les voy a comentar cómo se llama, está los viernes a las 7 de la tarde, 7 a 9. La verdad que está muy bueno, fui invitada el viernes pasado, fuimos con uno de los compañeros del Ceprod. No de avisaste, ¿viste avisado si Sí, la verdad escuchaba. que eh, salió medio medio como a las apuradas, ¿viste ah, es bien. Era el primer programa, ah, se llama Rompiendo el Silencio, ahí me acordé. Rompiendo el Silencio. Rompiendo el Silencio, eh, sí, la verdad que está bien armado, tienen una columna de de digamos de derechos humanos que la hace el Ceprod así que es probable que me, que, me oy, que me vayan a oír bastante por ese programa ah, me parece muy bien sí sí como invitada y bueno y después hablan de actualidad de política y tienen muy buena música así que como es un programita nuevo y estamos a favor de los claro de, que sí somos todos de, de las radios de Radio. comunitarias y de los proyectos pequeños eh, que son gigantes en el fondo la verdad que bueno le mandamos un bueno. saludo y el apoyo desde acá de barullo un ¿no? saludo grande Y bueno, además de escuchar Radio Nauta Pueden también escuchar Radio Difusión Claro, hablar efectivamente Sí, sí, sí, una radio hermana Sí, Colo está charlando con el operador Con el operador, Me están haciendo un quilombo acá, un barullo en la cabeza Por así decirlo Che, vieron que ganó Chávez Ah, sí, vos que me olvidé de decirlo hoy Sí, vos sabés que Qué detalle, me olvidé No, la verdad es que me lo olvidé Ganó con el 54% y le cerró la boca A un par de gente que decían un montón de... Paparruchadas, Pabadas, quizás. Sí, sí. Lo que me llama la atención del caso Chávez es que había muchísima gente en contra. no Escuché mucha gente en contra hablar, Chávez, eh, que no puede ser, qué sé yo. Ojo, estaban en contra, pero no sabían de qué, no sabían por qué estaban en contra. No, nada, nadie sabe nada. Es, eh... es la influencia de la que siempre hablamos, de esta eh, tergiversación. ¿Cuántas de esas personas que no querían a Chávez sabían cómo se llamaba el candidato opositor, por ejemplo? Sí. Yo creo que menos pocas, de la mitad de Muy pocas Es increíble No, pero a Chávez no lo quiere el 44% Y al otro no lo quiere el 54% o sea, Si sacamos esas cuentas así media <risa> claro. Salamineras, ¿viste? Sí, la que... Siempre, nunca van a dar bien igual tírate una frase célebre Bueno, para que, que estamos contentos que ganó Chávez ¿eh? Sí, sí, estamos contentos de Que haya ganado Bueno no? Yo <risa> no, importa, no importa, dejémoslo ahí Yo creo que una de las frases, yo creo un lugar donde hay muchas frases célebres, muchas cosas. Es un lugar muy bizarro y es Crónica. Crónica, yo sué... las placas rojas de Crónica. Y Crónica tiene muchas cosas que son son una máquina de hacer No sé si te acordás que había uno que decía que era de un boliche, que estaba en un boliche y que decía, "No, a mí no me dejaron entrar porque vine y me dijeron que no podía entrar, me lo no me dejaron entrar que yo". Y pero ¿por qué no te dejaron entrar? El tipo ...se acercó a la cámara dijo... ...porque yo soy un facha... ...y entro y empiezo a repartir tarjetas... ...y me levanto minas y no me dejan entrar por eso... ...y viste cuando vos te quedás mirando y diciendo... ...¿te estás hablando en serio? <risa> ...o sea... ...vos te estás mirando al espejo... ...y estás diciendo eso... ...es como no, medio fuerte... ...no me dejan entrar por facha... ...no cierto. me dejan entrar por facha... ...un... un, un, un bien amigo de que no me dejen entrar por facha y no, bien, no por eh. facho... Sí, ...pero no. bueno... <risa> ...y otra yo. muy conociera que... El, ...el único testigo de un choque quien era... Batman. Batman Batman único testigo Batman único testigo era el título de crónica Era increíble, sí. le hacían una nota un tipo Vestido de Batman que decía que Robin estaba en cualquiera Yo me acuerdo de una <risa> ¿Cuál? <risa> Hombre muere por succionar aspiradora fuerte. Es muy fuerte <risa> muy fuerte, <Es> muy fuerte. <risa> Yo debo admitir que Se los voy a buscar, se los voy a pasar el audio sí, sí, es que... Lo traigo para el martes próximo Juro que existe Crónica bueno, es un canal absolutamente amarillista Pero lo que hay que entender es que es a propósito ¿eh? no, sí, no es que a no. los les sale sin creer. eso Es que Crónica para ser titulares amarillistas Es que vos ¿terece? crea o no, con los juicios que pierde Crónica por esos títulos eh, Gana más plata con la gente que lo ve Y, la, y las repercusiones que tiene Gana más dinero del que pierde en juicios Es a increíble la pelota es increíble la pelota. Chicos, tengamos un medio ya <risa> <risa> Es la que va al amarillismo Después tenemos Pero bizarradas a montones Podemos hacer una entera con el... Igual no las tiré todas. No, no, con esta producto. me voy. Y, y la hago muy amplia. Una bizarrada muy, muy grande. El programa de Anabella Scar. Y hasta ahí ya está. Ya todo lo que esté incluido allá adentro es ah, una bizarrada. Ah, ¿sí? Es, es muy desastre. Te muy creemos desastre. con lo... La verdad que sí. Sabemos que andas investigando todas esas cosas. Sí, que andas mirando muchas novelas, es evidente. Sí, sí, la de Los Múnicos de Trapo en especial. Ah, esa está muy buena, sí. Uf. Vamos a compartir un tema ahora de Las Manos de Filippi, banda que cumple 20 años. Se estuvo presentando el otro día en un festival, está grabando un nuevo disco y nos canta este tema. Policías y que talmente en la calle que se la protesta, no hay bala que la calle Que hay un gigante, que se hizo grande, el 19 y 20, que arde. Hay un gigante, que se hizo grande, el 19 y 20. Los quieren dormir con la esperanza, la mentira choca contra la pancha. que se, y crece, en el fondo saben que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba el Kirchner y Dualde, el 19 y 20. Del lado de los criminales, del lado de los criminales. Hay un Gigante, que se sí hizo so grande, 19 y 20 Mientras que hace, hay un gigante Que se sí hizo so grande, 19 y 20. Ande a vecinales Con todo aquello que hay gigante Lo levanta y lo apunta Y lo tire para adelante Porque gigante no duerme Solo espera Para seguir en la pelea Y cuando avanza no recula Es que hasta lucha se denude Que lo lleva puesto a Lula Y hasta Fidel metió la mula Eloquió que la candidatura de Menem quedó nula Pero su boca estuvo muda para rescatar la forma con la que se le partió que es hizo grande, 19 y 20, y esta que arde. Hay un gigante que es hizo grande, 19 y 20. Y esta que arde. Y esta que arde. Y esta que arde. Y esta que arre!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 Músicos jóvenes, si los hay. Eh, Javier Malosetti es uno de cajón. Este este hombre nació en noviembre del 65. Tuvo una buena escuela porque es hijo del de genial músico ex, exitoso el padre Walter Maloceti, Walter Maloceti, muy conocido es ese chabón. Y bueno, el tipo ha aprendido, o sea, si no aprendes con tu viejo, creo que <ríe> sí algo no, tenía que tocar, pero no solo aprendido, sino que además ha transformado y ha mejorado. O creo que se ha lo, se ha puesto muy a la par, Aprendió mucho de su padre, y se puso muy a la par, ¿no? Pero además innovó, ¿viste? Mi padre tiene un estilo y él innovó, lo lo traspasó a otros <risa> y, estilos. Innovó y se metió en varios ya obvio que es un músico de jazz, pero también se, se metió en el rock, se metió en el blues, en el folklore, el folklore, en el candombe. Aparte aparte no solo que se destaca por tocar el es conocido por por bajista, pero aparte es un músico de, de toca la guitarra, toca el piano, la batería. La batería, empezó como bateo, pero creo que se cansó rápido y se, se volcó al bajo. También es, es, es en la Electrohop, en su actual banda, es eh, cantante y, y igual siempre estuvo así cantando. Y bueno, en en realidad él empezó como eh, es de hacerse bastante conocido como miembro estable de, de la banda del Flaco en su época de solista en la época que, que grababa Don Lucero que grababa Exactas Pelucio de ahí estuvo metido con, con el bajo eh, haciéndole, lo, haciéndole de bajo al, al flaco y bueno, ahí se dio ya un poco a conocer a, a saber que era un músico muy bueno un gran bajista era, digamos Para poder tocar con ciertos músicos tenés que tener una una cierta un cierto grado de capacidad de, de formación no como claro y, y no desentonar en una banda donde bueno es spinta estaba que eh, es medio fuerte digamos y, y, y lucirse como se lucía con cómo se luce como se sigue luciendo digamos eh, al, al tener un bajo con, con, con tanta polenta porque era un bajo que, que te trabajaía que que polenta no hay, y se vamos, ese... se vamos se mete vienen todo lo, en todos los géneros en todos los temas claro bueno con los quizás en los socios es donde más está marcado lo de la polenta quizás de de, de, de lo fuerte nos, pero... damos, nos damos cuenta al saber al ver que tocó con además del flaco empezó con el flaco tocó con lito vitales con Dino a y con, con jaime rojo con el, con el negro rada o sea que es un tipo que claro bueno esa la capacidad de poder mezclarse en distintas músicas llevando el bajo a a ciertos niveles es una de las grandes capacidades que tiene malocetti lo bueno también es que, es que el, el tipo se hizo bien de abajo empezó como el bajista de, de el bajista de siempre no el bajista del claro el, como el, traco, el de así como, el, como el músico como era, el músico, era un músico uno de los de, músicos que contrataba con cierto sesión. solista y bueno también empezó ya desde, desde chico en el 87 ya empezaba dando clases dando clases en la docencia de, de la música en la docencia el bajo y bueno hasta que después al tiempo mientras iba estando de la banda estable del flaco haciendo las giras con el flaco en el 93 ya grabó su primer disco solista con una buena salió revelación, una buena aceptación de de la crítica digamos de los, de los medios musicales, de, los, de las revistas de los... sí sí digamos que ya ya se consideraba o se que era muy bueno se, eh, a ese disco que era un por ser el primero, más allá de, digamos, más allá de ser el primero Tenía un gran valor por la música que hacía, era muy... Ya se convirtió en una promesa, bueno, digamos, la... y era, era un género como el jazz que es muy difícil de, de destacarse y muy difícil de hacerlo, y más en Argentina, ¿no? Claro, bueno, ya ahí la... digamos la... la lo que había ligado el padre... Aparte después ya... empezó con el... estaba con el Flaco, que ya también era algo que, que le gustaba mucho. En la época que, que estuvo con los discos del Flaco eran discos bastante jaceros también, que le, le venía el pelo creo que un bajista como... Juan Javier Malocete. Bueno, después siempre con el la banda del Flaco en el 2000 sacó el disco Revelación Jazz del año eh, premiado por el por Clarín. Y bueno, el 2000 ya empezó su, su etapa productiva de disco. Digamos él siempre fue músico y productor de sus discos. Vale cabe destacar, sí, eso es muy, muy importante. muy valorable de él. Y bueno, también eh, siempre sus discos fue siempre que la mayoría fueron premiados. El segundo disco en el 2001, Spaghetti Boogie, también fue premiado. En el 2000, en el 2002, Villa salió el mejor álbum de jazz. En el 2003, Malo Vivo también premiado. Mientras tanto, siempre hasta el 2003, 2004 siguió como como músico de, del Flaco, digamos, hasta que Se dedicó a grabar, en el 2004 abandonó el abandonó La banda El tipo creo que hizo un, un quiebre en su carrera no, Abandonó al flaco Abandonó al flaco y dejó de enseñar Dejó la docencia y se dedicó A, a, a grabar su cuarto disco onix En el cual eh, Participó su padre es un, es, Creo que fue un proyecto en el que se, se la jugó Digamos que mm -hmm. participó el padre Y nada más y nada menos que Papo Y bueno, eh, podemos ir con un temita Dale Que nos gusta mucho, que está bueno Para que vean cómo se mezcla un músico de jazz Ayer te vi que tocó con el, el, con el Negro Rada Ayer te vi un, un temazo so Ayer te vi con los ojos abiertos, sin poder mirar. No te vas a morir, porque a vos te dé la gana. Y venías a llumbear a las 3 de la mañana. Y después me contás y seguís alimentando pena si pudo, por fin el jandombe tus penas matar el dia que me quie era gracias abuela me tercer buenha Qué buen bajo para un candombe, ¿no? Terrible bajo. Qué bueno con, que queda. Con el negro Rada. O un capo. Qué buena voz también. Es que la capacidad que tiene el negro Rada para cantar y hacer percusión es sí. alucinante. Y vino el pelo con malo Malosetti ahí. Unos solos tremendos se mandaba. El juego que hace con las voces el negro Rada, ¿viste? Oh, oh, bueno, bo, bo, bo, bo. <ríe> bueno, y acá lo escuchamos de batero a Javier. También no sé. Es un batero también. Acá en este, en que este tema está tocando ahora. la batería es del tema del es eh, el, la, es eh, en el recital de las bandas de la banda eternas estuvo de, de baterista de baterista supla, suplantando al, al fallecido batero de, de de los socios del desierto que bueno y no desentonó ni un poquito, no, no, un batero le da con un caño al batero, le da con un caño. Bueno, después seguimos repasando la historia en el 2005, terminamos que en el 2004 hizo su disco Ónix, que se había separado Espineta, se separó el flaco tocó con su padre y papo bueno en 2005 tuvo un año de muchas premiaciones ganó tres premios que creo que son de los que todo músico espera ganar quisiera ganar ganó un, el estrella de mar a la labor musical el gardel al mejor álbum de jazz con el disco onix y el premio conex eh, ganó el, el diploma al mérito que habrá ha dicho en 2005 la gastó el tipo ah. la gasto Eh, es impresionante que tengamos un músico así de jazz y que no es un estilo muy muy este que tenga mucha muy difusión difundido. claro muy difundido y que el tipo lo siga haciendo y lo pueda repartir lo pueda lo puedas escuchar y te puedas entender con la música es buenísimo es lindo con, también conocer esto estos músicos que creo que, tam, que no es muy es, con, es de los más conocidos pero no es muy conocido también porque se, se tomó su Se tomó el, el trabajo, se tomó la se la jugó en hacerse solista, digamos, y creo que hasta ahora lo vemos en tele, hace programa de tele que vemos también que toca la guitarra, sí, el bajo. Tiene un programa que se llama El Perseguidor, que sí, es muy bueno. Lo que, hemos visto genial. Que son documentales sobre el nacimiento del blues y sí, el jazz. El y jazz. Él, él reniega porque dice que es conocido por músico de jazz, pero que si nos vemos, como escuchamos recién... Sí, sí en un candón, lo vemos bolifacete. en un blues, no vemos lo vemos en roque o sea que es, es un músico con todas las letras, digamos. Claro, tiene la capacidad de mezclarse en todo tipo de, de estilo musical y, y hacer que que su bajo, su guitarra, su, su instrumento suene bien. Lo que recuerdo de Malosetti es cuando hacía en Telefe un, pro, un programa que se llamaba Música para soñar, en el cual él También. tocaba, pero se ve que orquestaba, arreglaba la, la banda y haría arreglos, e invitaba a un artista a cantar un tema que no sea del palo de él. Me acuerdo una versión, claro. por ejemplo, de... Siempre todo lo contrario al músico que iba a tocar. Una versión de Moscato, Pisa y faina que hizo Cacho Castaña, que está muy buena, muy buena ¿verdad? Le quedó, bien. Le quedó muy ¿Quedó bien. bien. Una muy mala de Luciano Pereira cantando un tema de <risa> pineta Es muy mala, sí. muy mala. Si la vean, la van a cambiar enseguida. Eh... Soledad también estuvo... No Soledad. la vean mejor. Sí, no vean nada para que entiendan <risa> <risa> que no les mentimos. <risa> bueno, también siguió... Siguió su carrera, hizo, en el 2000 empezó un disco por año el tipo. En el 2006 eh, editó Niño, también al, mejor algún de jazz del año. En el 2007 eh, se juntó con el Negrito Rada a grabar Varsovia, que es el eh, tema del, del disco que, que escuchamos, escuchamos recién. que de Varsovia. Que creo que también está genial, es de la una de las mejores cosas que hizo. El do, y a partir del 2009 eh, formó su banda electrohop con la que sigue en la actualidad. ...en el cual ya tiene tres discos... ...el primero Electro Hawk... ...que eh, se llama la banda... ...homónimo... ...homónimo... ...y no me salía la palabra... El, ...se me cruzó... No que, ...que tenía una fácil, palabra... De... Pero, ...homónimo... ...y bueno, también... ...el segundo se llama Ten, Ten... ...en el 2010... ...y el tercero... ...1 más 1... ...igual... ...3 segundos... ...no sé por qué... ...un nombre raro... Mirá ...en, en el 2011... ...bueno, este, este último CD... ...hizo hace... ...aproximadamente... ...dos meses... Un recital en vivo que se veía solo por internet Era tipo un ensayo Tipo recital que lo vimos Lo vimos en una radio lo hizo Muy bueno, muy bueno Y hace poco se presentó acá en La Plata no tuvimos Ahí fuimos unos colgados nos Tendríamos que haber ido a a que En septiembre se hace Bueno, va a faltar oportunidad Que tengo ganas, ganas no, de verlo Un músico de verdad muy bueno Y bueno, nos despedimos con Don't Bug Me De Varsovia también Con El Negro Radar Otro otra cosa totalmente diferente a un candombe y bueno, nos, nos vamos escuchando este tema y espero que, que les guste mis hijos, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y, seguro, ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es es lo importante Y que cada uno de nosotros Solo no vale nada Sobre todo Sean siempre capaces de sentir En lo más hondo Cualquier injusticia cometida Contra cualquiera En cualquier parte del mundo Es la cualidad Más linda de un revolucionario Hasta siempre, ejitos Espero verlos todavía Un beso grandote Y un abrazo de papá Esta es la carta Que el Che Guevara Le dejó a sus hijos Ayer se conmemoraron los 45 años del paso del Che a la inmortalidad. Hasta la victoria siempre. Vienes quemando la brisa con soles de primavera. Para no perdera la con la luz de tu sonrisa ¿Y aquí que la anana la, la? la extraña la transparencia de tu querida presencia con tanta che che che, che. amor revolucionario que comtu sia nova empresa com desfera la firmeza de pura solidertat organ aquí De quina tensa ciara com manta te llevara Siempre Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Y aquí se queda la cara La extrañable transparencia De tu querida presencia Más grande llevará Y aquí se queda la clara, La extrañable transparencia Valencia, et puc tenir a les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 Corto, corto, pasto corto, a domicilio corto, corto, corto, corto, pasto a domicilio Tenemos La cuchilla afirada beso beso de los hitos No quiero más piquitos Yo te como la boca Festival Nacional del Popcorn Hoy tenemos a Horacio Guaraní Horacio Guaraní chaquello palavescinollo palavecino habría nada brilla nada gloriaria Stefan gloriaria Estefan y Britney Spears, Britney Spears. Festival nacional de Popcorn empanadas vino o lo esperamos señora lo esperamos señor venga y disfrute del festival nacional del popcorn a orillas del lago tiquitacaca Tiquitaca. i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 Mario Benedetti, escritor uruguayo. Corazón, corazón. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, Porque eres buena desde el alma a mí Porque te escondes dulce en el orgullo Pequeña y dulce corazón coraza Porque eres mía, porque no eres mía Porque te miro y muero y peor que muero Si no te miro amor, si no te miro Porque tú siempre existes donde quiera Pero existes mejor donde te quiero Porque tu boca es sangre y tienes frío Tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga, y no. Mario Benedetti, escritor uruguayo. En Córdoba un delincuente robó un caballo y huyó, el animal terminó preso conflicto del campo reconquista santa fe travestis agradecen paro de camioneros aseguran que trabajan sin parar audífona sordo mudo creyente que era un mp3 seis días después lo devolvieron porque no reproducía música fábrica de ataúdes hubo muerto un aporte a la boludez colectiva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 Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, vez, vez última vez. bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, a perderte después, bésame. Bésame mucho, mucho, mucho Como si fuera tarde la última vez Bés, bés, última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarte a los ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera a la última vez, de es última vez. Bésame, eso me mucho. Que tengo miedo a perderte, a perderme fue. Bésame mucho mucho mucho como si fuera tan tarde la última vez ve su última vez mes mucho que tengo miedo a perderte a perderte después que tengo miedo a perderte a perderte después que tengo miedo a perderte, perderte miedo a perderte, perderte después se comparó con las flores Cual si fuera primavera, esto es, te comparo con las flores. Cual si fuera primavera, era la más verdadera y dueña de mi corazón. Era la más verdadera y dueña de mi corazón. Mi Carmelina y Dios, yo no quiero que me digas adiós. Adiós mi Carmelina y adiós, yo no quiero que me digas adiós. Tanto como te besaba yo, yo no quiero que me beses más. Tanto como te abrazaba yo, yo no quiero que me abracen más. Ay, tanto como te quería yo. Yo no quiero que me quieras más, adiós mi Carmelina y adiós. Yo no quiero que me digas adiós, adiós mi Carmelina y adiós. Yo no quiero que me digas adiós. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. nos al final del programa nos vamos acercando al final del programa te robé todos. la frase, te robé la frase. En la recta, me, me dejás <ríe> sin palabras yo, <ríe> me, me, me, me, me chorías al laburo de joder. y pero algunas frases hay que robarlas y otras hay que recordarlas son muletillas y hay frases célebres que dicen así y que dicen es una manteca querido, <ríe> <es> una manteca <ríe> me gusta tanto la noche me gusta tanto la noche que al día le pondría un toldo esa, esa es buena, buena frase vos sabés que tengo un amigo que tiene la remera dice eso y sale luego sale el boliche con esa No sé si para hacerse el gato, para qué, pero bueno. Mientras tanto nos vamos tomando tomar un matecito, vamos contar porque siempre tomamos vino y tomamos esas cosas, pero hoy estamos sanos. Hoy estamos sanos, vamos a tomar unos matecitos y vamos a decir que che, ¿usted quiere un mate? ¿Que quieren contestar como el enano de Susana? Así señora. ¿Sí, eh señora? Sí, señora, yo creo que lo usaron bastante, es. Eh. De... A ver. Susana, tiene una que es es toda Todo el mundo la ha escuchado y y Diego. Claro, es, esa pregunta hueca como en estúpida, el mate ese, estúpida. Sí, sí, sí, la bombilla. Después tenemos frases futbolistas que ponele no sé si acuerdan, unas dos frases de Maradona. Que le salgan. El, salga el de, Diego es una máquina de tirar frases. Es cualquier cosa que diga es una frase que vos la vas a recordar. Es muy particular. A ver. Sí. Loco, la pelota no se mancha. Esa la teníamos esa. anotada acá Era básica, esa es de Maradona Esa se es la digo a mi amiga cuando vamos a al fútbol <risa> La no se mancha La pelota no se mancha Y la otra tan famosa, el me cortaron las piernas Me cortaron las, pierna. me cortaron las piernas Se el le escapó le... la tortuga Y eso, ¿Esa, eh, esa no la tenía Entonces se celebré, la Gavio Después, no sé si <risa> ¿A fin de año va a sacar el libro vos con todas las columnas? Yo eh, estoy guardando las hojas Voy a hacer una especie de cuadernillo Y lo vamos a estar vendiendo La nicopedia Va, claro, claro. <risa> <risa> Nikipedia Bueno, así que ya vamos haciendo propaganda Vamos a hacer dos libros Le vamos a pedir una tapa a esta chica le la tapa? Claro, le vamos a pedir una foto sí. Vamos a hacer dos cuadernillos Uno para sortear y uno para vender Va a ser bastante corto el, claro. el tema Una edición <risa> limitada sí, no, no. Beneficiados Es que somos limitados Ahora si yo les digo ponerle a ver gente absurda de la televisión. y ricardo for cuál es la palabra que siempre siempre se le sabe eh, miami en eh, miami miami eh, mamá mamá siempre utiliza lo mismo eso también hueco boludo. es que está lleno a ver después tenemos ah. a ver se acuerdan de Fantino gritándole al al, al que le hablaba por la cucaracha Ah, sí. Eso es bizarrísimo. Pero... Sí, es muy malo. Es que Fantino es muy malo. ya Bueno, sí. De por sí. A mí me... Yo, es como que le tengo una cierta ¿Lo bronca. ¿Lo ah, no, no, no, no, no. ¿De dónde? No, no, porque las entrevistas son malas. O sea, todo bien, pero lleva gente copada y hace entrevistas muy básicas. Después hay algo, un video que pasó por todos lados. Y el otro día me dijiste que lo viste en un canal... Muy buena. Ah, sí, en, en Discovery Channel. Oh, no. sí, ¿qué pasa? Estamos en la vez. Claro, la, la del Tano, ¿El Tano Pasman. Pasman pasaban. No, sí, para ese. No. Después, a ver, para seguir con esto del tema del fútbol. Un jugador argentino que lo quiere todo el mundo. Lo quiere todo el mundo, se fue a jugar por Inglaterra. ¿Cuál es la frase de Carlito Steves? Nadie sabe cómo habla en inglés. Ah, ¿Cómo dice Carlito Steves? Every difficult. Every difficult, every difficult. Every difficult. A ver, otra de, de tele quizás. A ver, sería muy... muy Vamos a caer en crónica muchas veces igual. Sí. Va a ser... Como... Otro libro. Es muy fuerte. Va a ser el cuadernillo con la Nicolumna y el cuadernillo de las boludeces de crónica. Lo, lo vamos a escribir nosotros también. Después eh, tenés el, el famoso... Esa señora que grita... Karina. Sí. Yo creo que... ¡KARINA! Es <risa> medio fuerte. Un amigo lo tenía de Rinton en eso, me acuerdo. Lo tiene. Lo tiene, ¿Tiene todavía. Sí. Ahora tiene unos stereo hace poco unos stereo <risa> de un Sapucaí <risa> también. Qué particular los Rinton de nuestros amigos, ¿no? Nadie estar escuchando. Después tenés otras que son reconocidas pero por El Narigula. Narigula. El Narigula. <risa> Después tenemos <risa> otras que son reconocidas quizás por los actores y quizás porque fueron porque fue... marcaron algo. Él es una nena Son una nena. Es una nena. Es una nena, Nico. Cómo va a mirar esa nena. Y combinado la, con a ella. Claro, y combinado con ella colendría en El la comerla. A ver, de Crónica, ¿se acuerdan ese que decía? No, venía pisteando como un campeón y bueno, terminé así. Ese es genial. ¿Y vos quién sos, Crónica? <risa> ¿De dónde salí? ¿De dónde saliste? <risa> crónica, firme junto al pueblo. Es como siempre caés en lo mismo de Crónica, pero eh medio fuerte. A ver, tenemos ay, mira. Este es fuerte y y, y le hace parodia a esto. La tan polémica frase de Calamaro. Esta noche está para fumarse un porrito que le le llegó un juicio y lo ganó el juicio. Y luego de ello, que hoy me lo, me lo comentaba un amigo... Ahora que se está por despenalizar, una, un adelantado, Calamaro. Claro. Y a la salida del juicio, al ganarlo, dijo que se fumaría otra frase como esas. Muy pillo. No me gusta Calamaro, pero bueno. Calamaro. Sí, es como que... Oh. No, no. A ver, ¿qué otras? ¿Qué otras? Tenemos, a ver... Peter el borrachín, ¿se acuerdan? Ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah. Esas son como también bastante partida. Duró bastante poco, Peter Paul. Sí, y después tener las trilladas. Las trilladas, ponerle una frase que está ahí, que vos sabés de quién es y todo es el chau chau chau, ¿no? Sí. Es bastante trillada, pero bueno, es como que la gente puede decir chau chau chau y sabés de quién hablamos. De una, un programa de medio de de mierda. Y antes hacía algo relacionado con Shayo. ¿Y Yayo? De, ¿De Yayo cuántas cosas te podía acordar? No, no todas puteadas <risa> No se eh, pueden decir, mi vieja no señor. me dijo <risa> Las canciones interminables de puteadas de Yayo El Cuarteto chistes, Obrero el cuarte, el, Esa es la que más en el tiempo recuerdo Más chiquito era Sí, no, no, además era como que arrancaba bien Y terminaba de... de te acordás los, campa, los campamentos de Ñuri Con el Cuarteto Obrero chiquitito los pibitos escuchando Si mira mi vieja, no, no sé qué diría <risa> Bueno, pero ponerle ve, esas cosas son las que vamos, que son frases pedorras, cosas sí, sí. que no no, que no están buenas o que te causan gracia. Y son las que más <risa> Qué loco, ¿no? Que acá se pongan a cantar canciones de Yayo, ¿no? Se están escuchando canciones de Yayo y es medio medio fuerte. Después eh, otra muy fuerte, no sé si se acuerdan de Crónica. Es el Mueren dos personas y un boliviano. Sí. Que ya esa no es graciosa, no. pero es una que se recuerda y que, que muchos la utilizan como primer ejemplo si decís crónica. Xenofobia, si llamas. Sí. Después tenemos, pero... A ver, esta la tuve que anotar por obligación, yo no la quería poner, no quería poner ninguna de estas dos, porque es como que me genera rechazo. <risa> eh, Guido Zuller en televisión llorando... Y diciendo, pero mi mamá me preparaba el pollo con papas. Y, y es medio así, bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, ¿se acuerdan de eso? ¿Vos sabés que se acuerdan de eso? Y yo me, me, cuando, empecé, cuando empecé a recolectar cosas así, me, me tiraron la de la de Silvia Zubler cantándole al Chisito. A ver, <risa> esas son las cosas que se acuerdan de la televisión y eso es lo malo. Está buena esta no, columna Lo malo son los recuerdos Frase célebre eh, Silvia Azul Podés decir un prócer decir Silvia Azul Bueno garronazo Vos sabés ¿Qué? que ¿Qué? <risa> No los voy ¿Qué? a defraudar Ese le habíamos en la propaganda se le viamos en la tele Tenemos Tenemos acá eh, un, un apartadito Guardado para el final ese Sí <risa> Que va a ser de... parejito, Son 3, 6, 8, 9 9 comentarios políticos frases despotricantes y algunas que las usaron también pero qué raro, ¿no? esto de que la gente se acuerde más de, de, de las boludeces que se dicen que de las cosas que están buenas nunca haber nacido en sea, no el geográfico viste nunca haber yo ponía cuando pregunté Lomentura, frases célebres cuando pregunté frases o cosas que se acordaran qué sé yo muchos me saltaron cosas muy bizarras y, y, y, y sí, esas son es todas las que, que, que tuve que son las que dan gracia sí además dan pena claro más que nada <ríe> eso ¿Dan pena la del chino la del ciruja? ¿Cirujano? ¿Ciruja? Chino, ¿Cirujano? ¿Ciruja? ¿no? ¿Ciruja? Viendo, ¿Loro? ¿Loro? El chino saqueado del 2001. <risa> Ay, Dios, qué... A ver, esta... Hasta el maipo no paro. Sí, no, no. Bizarrísimo. Bizarrísimo. Televisión bizarra. ¿eh? Pero mismo espectáculo, ¿viste cómo...? ¿Cómo se fomenta el periodismo de espectáculo? Qué feo que eso se llame periodismo Sí Vos ponés la, la televisión a la tarde y es todo periodismo de espectáculo pero bizarro, todo mal hecho Son todo chimento Absurdo De, de cosas que... que no te interesan Son irrelevantes, pero absolutamente irrelevantes Pero vos sabés que hay gente que se queda toda la tarde mirando sí, eso Sí, es que muchísima gente, si no, no estaría en esos programas Qué, qué Qué bajón <risa> Qué bajón Bueno, y vamos a pasar a lo del, lo, al ámbito... Político. político. dice que soy aburrido. Dicen aburrido. que soy aburrido. Fernando de la Rúa en el 2001. ¿Dónde estoy acá? ¿Qué? Ay, Dios, tantas frases. El que depositó pesos... Recibirá peso. Esa es el, el que depositó dólares... Recibirá dólares. dualde D. No frases célebres y no tan célebres. Frases decadentes. También tenemos una que dice... Todo lo que deba ser estatal no permanecerá en manos del Estado. ¿Esa no le dijo Cavallo? No, esa la, la... no me acuerdo cómo se llamaba. Es el... Que... Uno con cabeza de chancho. No ah, pará, a ver. Cabeza de chancho político. Ah. Uh, hay un montón. Estaba ahí uno de los... ¿No era el, el, el decálogo menemista? Claro. El decálogo menemista de todo lo que de debe ser. la reforma del Estado. Sí. Okay. Qué bueno, ¿eh? Qué positivo. Y ya que hablamos del decálogo nemenista... Para por, no nombrarlo Por los niños pobres que tienen hambre Por los niños ricos que están aburridos eh, Y bueno que... Hacemos otro libro de Nemem De Nemem <risa> sí. De Méndez de, de Síganme que no los voy a defraudar Tan usada Y tenemos otras Más nuevas quizás otras más viejas Que son mucho más feas La casa está en orden Bueno, esa es un una. poco Y hay otras que son mucho peores De épocas Sí Nefastas, sí, eso... nefastas. El, que, el que venga Claro Que venga le presentaremos batallas Son frases históricas esas. Qué desgracia, ¿no? Sí. Después el... No está ni muerto ni vivo, está desaparecido eso otra... No está, no existe ¿Cómo vas a decir eso, hermano? Eh, además Muchos se pasaron investigando De por qué lo hacía así Cada vez que decía esa frase, miraba hacia arriba Era un signo de que había pasado algo Y dos Que son eh, Mi voto es no positivo Si, sí, el tipo se la rejugaba ¿viste? Sí. <risa> Le, le otra... faltaba mandar una carta Nada más para <risa> no la cara ¿no? Y ya está La verdad que Otra Es muy conocida Y, y, y mucho El el está nervioso. Está eh, nervioso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Clarín? Está nervioso. Y cuánta parodia se hizo de esto, ¿no? De todo esto. ¿Cuánta parodia se hace de la política? Sí. Eh, y un gran circo fue Gran Cuñado. Claro. No sé, si se acuerdan Gran Cuñado tenía, pero muchos personajes políticos donde bromeaban, por así decirlo, y acomodaban a ¿Quién creían? Claro. Generaban una imagen simpática de, de eh, algunos, un dato que en realidad no tenía nada en la cabeza. Claro. Ese eh, es el eh, alicá. Sí, sí. Esas cosas. La, ¿la Sí. <risa> bueno, y, y de, de gran cuñado y hacían clips. Clips increíbles. De, de Sergio Massa chupándole las medias a Cristina Kirchner. De la, era ah, de los... era un clip. Ah, yo pensé que era cierto. Era bastante cierto. real igual. Ah. Era bastante real, pero el clip... Eh, te mostraba después tenías um, al... <risa> acá nos aportan desde afuera el del yo tengo un plan yo tengo un flan yo tengo un flan yo tengo un pan oh, oh, oh. <risa> ¿Qué, qué bizarradas ¿Eh? yo no tendría que haber puesto la columna de la bizarrada hoy me parece que el nombre le tendría que haber puesto a la columna de la bizarrada porque más que frases célebres eran frases bastante bastante feitas de, no sé si se acuerdan de Los chistes que hacían en, en Gran Cuñado Con el tema de, de Lía del, Después de Ah Sí, sí vos remata, remata tranquilo sí, sí. que yo hablo con el un ratito Bueno, dale, yo mientras tomo el mate Tomate sí, vos, un mate, tomate un mate. <risa> Yo mientras tomo un mate Vos sabés que Tochi me, con, eh, me escribieron recién hace un ratito en la compu Y me ponían frases célebres Pero fas, frases célebres de De propagandas, ponele Recién me pusieron, lo que importa es la cerveza. Si yo digo, lo que importa es la cerveza. Sí, Y sí, sí. tenés razón. ¿Te suena? <risa> lo... y tenés razón. La octava, maravilla. ¿Qué otras más? A ver. Seguimos sumando. Ya hablamos de Crónica, ya hablamos de Anabella Ascar, que es un bizarra, una bizarrada total. Ya hablamos del Chino Ciruja, de Calamaro, de Fantino, de Franchella, de Legrand, qué variedad. De toda gente buena, toda sí, gente todos. culta. Sí, queridos... Son todos amigos, son todos los que nos escuchan, ¿no? Una frase célebre. Se me ha chispo, tío. Esa <risa> eh, es otra bastante célebre. ¿Quién no la ha dicho nunca? No contaban con mi astucia. También, un hacedor de frases, Chespirit. ¿Cuáles otras tenemos? A ver, de O'Meara Simpson podríamos meter un montón, ¿no? Sí, tiene Yo creo que que, muchísimas frases célebres. Además de frases célebres son... Frase con algún mensajito bastante copado. Sí, y algunas que son absurdas completamente, como por ejemplo, puedes tener todo el dinero en el mundo, pero hay algo que nunca podrás comprar. Un dinosaurio. ¿Vivo? Claro. Está todo relacionado, todo relacionado. Y bueno, hasta que hemos llegado con hasta acá las razadas de esta semana. En dulce de leche, en chocolate, no sé. Se llama Gelatina. el remo de la semana Claro, el remo de oro es para... El remo de oro me parece que hoy ha sido para la frase célebre y para las bizarradas La semana que viene vendremos con más remos <risa> Entonces nos reencontraremos la semana que viene, el próximo martes A las 22 horas por Radionauta 106.3 ¿Nos encontramos la semana que viene? Dale, sí, si vamos Dios a estar quiere acá. Yo, yo vengo Si Dios quiere y si no quiere también Porque eh, qué me importa ¿Qué ¿Quién me importa? Dios? No Nos reencontramos la semana que viene nos vamos a puro rock.